Lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva, eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Lo que esto implica en términos concretos es que el país, eh, dado que el tratamiento a la deuda en dólares bajo la ley argentina es, es equitativo con respecto a la ley de Nueva York, Argentina tendrá un alivio de la deuda en los en la próxima década de 37.700 millones de dólares y la tasa de interés promedio baja de el 7% al 3,07%, sí, la tasa baja del 7% al 3,07%, eh permitiéndonos además tener un alivio eh mayor en eh, los primeros años, en los primeros eh, 5 a 10 años, lo que nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar a la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido. ¿Por qué era importante esto? Bueno, era importante por, por un número de razones. Ah, primero, eh, si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, el, la consecuencia que eso hubiese tenido para, para las políticas públicas eh, hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo. Eso implicaba menos posibilidades de desarrollar la educación, la ciencia, la tecnología, eh, la salud, la infraestructura pública, Eh, implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había eh, seguido durante los dos años previos y eso implicaba obviamente eh, una situación peor para la gente.